Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?、Eh, sí, el contenido de la carta nace más que nada por la impotencia que nos da la situación.、Eh, como aclaramos desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, todos los docentes no, no hemos podido continuar con nuestras tareas habituales dentro del instituto.、Eh, vale recordar que es un espacio bastante complejo, digamos, de, en, el cual, en el cual nosotros actuamos, digamos.、Eh, particularidades Que tiene que dar clases en contexto de encierro, ¿no?、Eh, por intermedio de varios compañeros nos fuimos enterando de las situaciones y de los reclamos,、uh -huh. eh, y como una forma de solidaridad y de acercar,、eh, de acercar nuestra voz también y de poder、eh, tratar de movilizar a una, a una solución,、eh, decidimos escribir la carta、eh, como, como los docentes, digamos. Eh, la situación está bastante compleja. Hay varias familias de los asistentes que están en espera de resultados. Algunos dieron positivos, otros dieron negativos.、Eh, no, no hay nuevos nombramientos dentro de los asistentes que trabajan, así que es la misma cantidad de gente y tienen que hacer muchas veces el mismo trabajo o más, digamos,、eh, menos personas,、eh, siendo que、eh, de vuelta, ¿no? es un, el encierro es, una, es un. Es una, digamos, es una situación muy específica, muy compleja de, de llevar adelante. Hay gente del sector de cocina, se, gente del sector de, de salud, los psicólogos, los asistentes mismos, que están a la espera de resultados. i n c l u s i v e también muchos de ellos son personas calificadas, personas de riesgo, digamos, son mayores de 50 o tienen problemas cardíacos、eh, y se están exponiendo、eh, a situaciones que, que, que、eh, los, digamos, la normativa. Que se tejió sobre el COVID-19 no, no aconseja, digamos.、Uh -huh. Entonces, bueno, no, la idea era como... visibilizar、eh, aún más、eh, esta situación. El viernes fue la conferencia de prensa justamente para anticipar, para denunciar que podía pasar lo que efectivamente después pasó el fin de semana. Sí, sí,、eh, los compañeros de ATE fueron los que movilizaron esa, esa conferencia de prensa.、Eh, nosotros, los docentes, teníamos información de que había un compañero que estaba complicado. Eh, que venía con complicaciones producto n o de contagiarse esta enfermedad.、Eh, lo cierto es que hay, que hay que decir otra cosa también:、eh, los hisopados,、uh -huh. que hace poquito se dio una regulación que, que lo cubriría en las ART. Hay muchas de las, muchas de las personas que tuvieron que hacer esos hisopados tuvieron que poner plata de su bolsillo para hacerlo. Estamos hablando de la familia. De los asistentes.、Eh, y también hay muchas familias numerosas, lo cual hacer un, un h i s o p a d o de cinco lucas es muy complejo y hacer varios más todavía.、Claro. Entonces, toda esta situación de vulnerabilidad nos da mucha,、eh, mucha impotencia, como te decía, mucha indignación. Y bueno,、eh, la idea era visibilizarlo públicamente, ya sumado、eh, a todos los gritos de ayuda previo que estaba haciendo. Los trabajadores desde de, de su espacio ATE, digamos. Ahora, el instituto es un instituto provincial, este centro de recepción de menores, depende de la provincia、sí. de Buenos Aires, y los isopados a los que asisten los que tienen que hacerse en forma particular. Sí, ahí,、eh, nos llegó la información de varios compañeros que tuvieron que hacerse de forma particular, sí. ¿Debería el propio Estado garantizarle a estos trabajadores、eh, ese isopado? Debería, debería. ¿Cómo continúa ahora? Sabemos, bueno, la, la triste noticia del fin de semana, la organización del viernes pasado. ¿Hubo algún tipo de, de canal abierto a partir de esta conferencia de prensa, a partir de este hecho público?、Eh, nosotros nos pudimos comunicar con la Dirección de, de la Secretaría perdón, de Educación de Marinas Argentinas.、Uh -huh. No nos dieron muchas respuestas. Y también、eh, nos comunicamos con la Secretaría de Derechos Humanos, también del municipio.、Uh -huh. Nos、eh, informaron de que el día de hoy. Eh, ni van a acercarse al establecimiento、eh, a exigir explicaciones con respecto a estas situaciones que estamos, estamos denunciando. Hasta ahora no hemos tenido noticias, eso desde el cuerpo de docentes, que、eh, también lo, lo vuelvo a subrayar, de、sí. la impotencia y de la indignación, de, de, de, y con la idea de acompañar n o s a nuestros compañeros, digamos.、Uh -huh. Que tienen que seguir prestando tareas esenciales allí dentro y quienes están en este contexto de encierro en marco de la pandemia. Antonio, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar este este problema. Abrazo grande. Cualquier cosa, saben que estoy. Muchas gracias, igualmente.